se arma con una idea, una idea que llegó a mis manos que tiene que ver con, con la idea de las tablas, la enseñanza y fundamentalmente empiezo a pensar en todos los momentos en que nuestra dignidad se ve arrebatada y entonces empiezo a, a, a unir situaciones como lo médico en no te muevas, no respires la manera de, de estudiar la aprobación del padre la aprobación de la madre entonces empiezo a, a a querer hablar de todos estos sometimientos, pequeños sometimientos diarios, pequeños, pero que van haciendo de tu vida cotidiana un poco más pesada, ¿no? Y entonces se me ocurre esto de tomarlo también con cierto humor y hablar de este cuerpo, del, del cuerpo sometido por momentos, a veces sometido bien, pero también, digamos, para algo mejor, pero donde uno va perdiendo su propia identidad. Y bueno, he sido muy bien acompañada con estas dos bailarinas maravillosas que son Carla Rímola y Julia Gómez, con la escenografía de Bacaro, con la música de Martín Ferrés, Martín Ferrés es el bandoneonista de Bajo Fondo, y, y bueno, también encontrar una musicalidad que no es una música, sino es una musicalidad, la musicalidad de los cuerpos, la musicalidad de la respiración, y el título tiene que ver con Loop Doop, Loop Doo tiene que ver con el sonido del corazón, Cada vez que nos ocultan, lo que escucha el médico es loop-dup, y cuando no escucha loop-dup separado por un silencio, es que nos pasa algo. Y, y esta metáfora, que no es una metáfora, que es claramente un concepto de la biología, me sirvió a mí para usarla como metáfora la idea del ser humano, de esta alma, de, de, de este corazón latiendo, de nuestras humanidades, de nuestras luchas internas. Y bueno, y con todo esto fue de Viniendo una obra, que con muchísimo trabajo de mis bailarinas y muchísimo trabajo en general, con un trabajo muy fuerte de dramaturgia también. Esta es una obra que puede ver tanto la gente de danza como la gente de teatro, que está muy bien para los educadores, bueno, eso es. Estamos los sábados a las 9, acá en el portón de Sánchez, Sánchez Bustamante 10.34. Loop Tup, el sonido de nuestro corazón.